Capítulo 5 de la primera epístola de Pablo a Timoteo, el capítulo 5, si tenéis preparadas vuestras Biblias, vuestros móviles, vuestras tablets, aquello que traigáis, pues os podéis situar allí. Bueno, pero pero más que tratar sobre primera de Timoteo, o de un capítulo en concreto, el tema de fondo, el tema principal que estamos tratando es el de ser discípulos. Y yo le he añadido ese ese eh, sustantivo eh, hoy, porque en realidad ser discípulos nos lo tenemos que preguntar en el día de hoy. Y como veis ahí os pongo una imagen y un subtítulo también, porque es de lo que trata Primera de Timoteo. Uy, yo veo aquella televisión muy borrosa, esta no se ve así, ¿verdad? No. Ah, es aquella... Uy, porque yo me fijo en, aquella, en aquel monitor precisamente. El subtítulo que pongo son los más vulnerables en la misión de la Iglesia baso mi exposición en una presentación y aquellos que estáis a lo mejor en los lados preferís pasaros un poquitín al frente porque voy a poner unos textos y unas imágenes y tal vez lo veáis mejor sentiros cómodos si queréis continuar ahí pero os doy la oportunidad de que os pongáis aquí porque la exposición la hago desde esta presentación bien Qué gesto de amor más bonito el de darnos un abrazo, qué poco nos cuesta y cómo nos cómo nos agrada, cómo nos llena, ¿verdad? De ello quiero hablar también en esta exposición. Bien, pues me he preguntado lo primero de todo por un problema. Como sabéis, siempre me planteo en cada exposición un problema, un problema el cual intuyo y al cual intento dar solución específicamente en esta breve exposición o más que solución, ver qué solución. Y la la frase que orlanzo es esta, la iglesia no tiene una misión, la iglesia es misión. ¿Están de acuerdo, hermano y hermana? La iglesia es misión. Forma parte de su ser, de su identidad que la define como misión No es que tengamos una misión tú y yo, nosotros, sino que somos, desde el mismo momento en que nacemos en la fe, somos una misión. ¿Pero es eso cierto en la vida de mi iglesia, en la vida de tu iglesia? ¿Es esto cierto en mi vida? ¿Seguimos a Jesús, pero solo individualmente? ¿O seguimos a Jesús porque seguimos también la misión de Jesús. ¿Somos realmente esa iglesia que Jesús quiere? ¿Somos nosotros esas personas que Jesús quiere cuando Él nos eligió y nos llamó? Bueno, como decía, intuyo que a veces en nuestro seguimiento de Jesús separamos a la persona de Jesús y a la misión de Jesús. Entenderéis un poco lo que quiero decir. Al principio puede parecer difícil de entender, pero seguimos a Jesús sin tener en cuenta que Jesús tenía bien clara su misión, a qué él había venido, por qué él había sido enviado, por qué él había sido elegido. Y tú y yo tenemos ese mismo carácter. Hemos sido elegidos, sí pero con una misión y no podemos decir seguimos a Jesús y no seguimos la misión de Jesús porque es incoherente. El objetivo, por tanto, que me planteo en esta exposición es este, reconocer la importancia de la misión en el discipulado cristiano del cual estamos hablando y la prioridad que deben tener en él los más vulnerables. Amén. ¿Me podéis parar o hacer una...? Hermano, ¿qué quieres decir con eso? Me puedes parar en cualquier momento, ¿vale? Yo voy a responder a tu pregunta. Bien, quiero plantearlo de esta manera, con una lectura de primera de Timoteos, con unos preliminares sobre este texto. Bueno, es sobre el texto bíblico en general pero en concreto lo quiero particularizar en este texto que es un, es un en este texto que es un texto difícil, difícil para nosotros leyéndolo casi dos mil años después. Las vidas en la Biblia, arquetipo marginal. ¿Entenderéis lo que quiero decir con esto? El discípulo y la misión, los más vulnerables, y conclusiones y oración. Vamos allá. Abrir vuestras Biblias, vuestros móviles por primera de Timoteo 5 y 316. El capítulo 5 habla también de otros temas, pero en particular me he centrado en estos versículos, que es una larga exposición de Pablo, una preocupación honda, porque le dedica nada más y nada menos que trece versículos de, del capítulo. No es un asunto... Eh, baladí para él no es de poca importancia cuando yo leí el texto dije, me toca hablar de las vidas ya en un principio no entendí la profundidad y la importancia del texto pero no, no es así alguien me puede ayudar y con voz alta, así, no estoy hablando y se atreve a leerle este texto en Reina Valera del 60 primera de Timoteo 5 del 3 al 16 alguien se atreve o marido, que tenga testimonio de buenas obras, que se ha criado hijos, que ha practicado la hospitalidad, que ha lavado los pies de los santos, que ha socorrido a los afligidos, que ha practicado toda buena obra, pero viudas, más jóvenes, no admitidas, porque cuando impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse. y no de malicia, porque de si creyente, o algún, o alguna creyente viudas, mantenga, no iglesia, fin, de fin de que, que haya, haya lo suficiente, suficiente para, para las que en las verdad son viudas. Muchas gracias, hermana. Veis como os decía, es un texto en algunos en algunas partes, si habéis ido comprendiendo, tendríamos que ir leyéndolo poco a poco, pero traerlo a nuestra época es difícil de digerir. En algunas expresiones que hace ahí Timoteo, digo Pablo a Timoteo, en las cuales yo no quiero entrar, porque me gustaría quedarme con esa primera frase del versículo 3 honra a las viudas que en verdad lo son y por qué digo que hay ciertos textos que son difíciles en esta epístola bueno como los hay también en el capítulo 2 cuando habla de la salvación de la mujer engendrando o haciendo labor de madre o cuando luego vamos a leer en el capítulo 6 otros versículos donde habla de, de la esclavitud y no rompe una lanza en los derechos del esclavo o cuando un poquitín más adelante dentro de este mismo capítulo 5 habla de eh, una recomendación de de salud de no bebas agua bebe vino por causa de tus de tus males de tu estómago bueno este tipo de textos son trasladados hay ahora un poco difíciles por eso quería compartir con vosotros unos preliminares de ese texto, de, de, de cualquier texto bíblico, pero que son de estos cinco preliminares para mí son muy importantes a la hora de entender y conocer cualquier texto y interpretarle. El primero que quiero compartir con vosotros es este. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios porque Dios por medio de su Espíritu Santo inspiró a los diferentes autores a escribir su voluntad buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Llamamos Biblia a esos... 66 libros del Nuevo y Antiguo Testamento, ¿verdad? Y creemos que Dios inspiró, inspiró quiere eh, eh, eh, viene a decirnos como que Dios sopló sobre el autor, dios Dios sopló. Y de esa forma el Espíritu Santo pues entendió lo que es esa voluntad buena, agradable y perfecta de Dios y nos la ha transmitido a través del Escrito. Pero la inspiración, por otro lado, no anuló la personalidad del escritor. Ese escritor, ese autor original, no fue anulada en su personalidad por esta inspiración. Dios reveló su palabra a la manera de los hombres y por medio de hombres. Algo muy semejante a lo que Jesús hizo o Dios hizo al encarnarse en Jesús. De la misma manera que el verbo... De Dios se hizo hombre y habitó en un cuerpo corruptible. De la misma manera, Dios pone su palabra en palabra de hombres, en este caso escrita. Pero, ¿es una palabra de hombres, digamos, corruptible, infalible o falible? Ahí está el kit de la cuestión. Dios puso su palabra en palabra de hombres. Hombres sujetos a una época, a una cultura, a una sociedad, a una manera de pensar. Y Dios no anuló esa manera de pensar. Yo quiero que tú entiendas esto, porque esto da un matiz muy interesante cuando leemos un texto o a un autor de ese texto de la Biblia y lo juzgamos. La inspiración de Dios sobre los hombres, por tanto, no fue al dictado. Durante muchos siglos se creyó que esa inspiración era al dictado. ¿Y qué quiero decir al dictado? Quiero decir que muchos entendieron que Dios dictaba y el autor escribía. Pero eso, hermano y hermana, llevó a muchos errores fundamentalistas, como la misma condena de Galileo y otros. ¿A qué me estoy refiriendo? Galileo, en sus tesis, definía al sol dando la vuelta, da, perdón, el concepto, la cosmovisión del tiempo de Galilea es que el sol daba la vuelta alrededor de la tierra, pero Galileo no dijo eso, sino propuso que la tierra daba vueltas alrededor del sol. Para aquellos que entendían de una forma equivocada el texto bíblico, no podían comprender que eso fuese cierto. Entendían mal el texto bíblico, porque el texto bíblico, la inspiración de la Biblia, es al propósito de llevar al hombre a Dios. La Biblia no es un texto científico, ni histórico, ni ético tan siquiera. Es un texto que sirve para llevar al hombre a Dios. Y nada más. Ese es el propósito. Y Dios transmitió su palabra a modo de palabra de hombres en estos textos que leemos. Finalmente, y por, esas, por estas razones, no podemos juzgar un texto o a su autor sin considerar el contexto social, cultural y religioso en el que ese autor escribió ese texto. ¿Por qué, si no, un texto fuera de contexto es un pretexto? No sé si tenéis alguna duda, tal vez este tema sea un tema para hablar más delicadamente y profundamente y abiertamente en, un, en una escuela dominical, en un instituto, en un seminario. Pero, no obstante, yo quería hacer justicia a Pablo en esta epístola de Timoteos, diciendo estos preliminares. No podemos juzgar a Pablo y traerlo dos mil años aquí y decir, Pablo estaba equivocado. No, no estaba equivocado. Era un hombre de su tiempo. Y Dios puso su palabra en él. Pero no anuló su forma de ser y de pensar de su tiempo. bien. Bueno, ya yendo ahora sí al texto, perder el marido o quedar sola era una de las mayores desgracias que podía suceder a cualquier mujer en la antigüedad. Primero, por ser mujer, porque en aquella época, en una sociedad patriarcal, la mujer más que sujeto de derecho era objeto de derecho. ¿Y qué quiero decir? No sé si me entendéis perfectamente alguno, tal vez no todas me entiendan de la misma manera, pero la mujer era objeto de derecho, con eso quiero decir que era objeto, objeto de otro. ¿Objeto de quién? ¿O de él? Anteriormente. Dentro de poco yo voy a, vamos a celebrar la casa, todavía hoy en día quedan restos de ese simbolismo, va a casarse mi hija dentro de poco y yo llevaré a mi hija del brazo hasta el altar, en ese mismo momento cuando lleguemos al altar yo se lo entregaré o yo le daré la mano de mi hija, se la daré a mi futuro yerno Federico entendí la simbología? con eso la mujer que quedaba que quedaba sola porque la palabra que empleamos, la palabra que emplea la, la, la Biblia para viuda no es solamente que era viuda porque su su era difunta del fallecido, sino también porque a veces era abandonado, quedaba sola, el marido podía rechazarla y esa palabra también encaja ahí la ma, la mujer quedaba sola. Y por el hecho de ser mujer y por el hecho de quedar y sola y perder todos sus derechos, encima la indefensión ante cualquier indigencia, ante cualquier contingencia, era tremenda para ella. Ahí os he puesto como cuando los segadores iban cogiendo eh, las espigas que quedaban, ¿verdad? Decía la ley, no las recoger, déjaselas a ella, como vemos en el libro de Ruth. Luego era una situación muy difícil, realmente quedaba al margen. Y precisamente siempre la viuda en el texto bíblico, en el, en el Antiguo Testamento, siempre figura juntamente con otros marginales, que es lo que os quiero comentar, porque ella es arquetipo de, de, de personas al margen, personas vulnerables. Ahí vemos en la ley, en Deuteronomio, puedes ir a ellos, aunque vamos a ir rápido, y tú me puedes pedir la presentación, vamos a ir. Vamos a ver en los tres tipos de escritos que tiene el Antiguo Testamento, en la ley de Deuteronomio 10, 17 y 18, y también he elegido el de 24, 19 y siguiente, donde se da la ley del Levirato. Allí vemos un texto donde dice Dios, «Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda» que ama también al extranjero dándole pan y vestido. En el Salmo 149 dice Dios, «Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna». Y en el profeta Isaías, tanto en el 1.17 como 10 y otros muchos más, está llena la Biblia. Cuando tú busques en tu Biblia vi viuda, vas a encontrar seguramente muy cerca de ella las palabras de huérfano y extranjero. Aprended a hacer del bien, buscad el juicio, restituís al agraviado. Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Efectivamente, para Israel, este tipo de personas eran personas para proteger la viuda el huérfano y el extranjero. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, vemos cómo Jesús en su vida también pone especial, y sobre todo en el Evangelio de Lucas, puedes buscar allí la palabra viuda y verás todas las veces que aparece, tienen un especial interés, precisamente por la viuda allí vemos cómo jesús se sitúa en cerca sentado en el banco de, de, de los tributos y allí ve a la, a, a la viuda que echa dos blancas dos blancas lo que lo cual es un cuadrante debía ser muy poco dinero pero echa dos blancas y a jesús le llama la atención anteriormente ha estado viendo a ricos echando bastante dinero y en aquel arca, en aquel depósito de los tributos, pero le sorprende lo que hace la viuda porque da de lo que le falta algunos han puesto este el ejemplo, que es el que debemos de seguir nosotros, algunos piensan que esta viuda dio porque la obligaron la obligaron a, a, a dar de lo poco que tenía, y también vemos a Jesús que camino de, de Naín, entrando al pueblo ve que llevan a, a, a a un difunto y a su, a su madre, en este caso, su madre viuda llorando. Y dice el texto bíblico que Jesús tuvo compasión de ella, se compadeció de ella, de su situación. Y fue por esta razón por la que Jesús le dijo al joven, levántate y anda, y se puso a hablar y se la dio a su madre. Allí vemos cómo Jesús se compadeció de la viuda. Y en los hechos de los apóstoles, en los hechos de los apóstoles, es lo, la primera discusión de la iglesia naciente, y precisamente es por el cuidado de las viudas. Dicen, aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. No sé si eso... Dicen los expertos que no, fue un ministerio de la primera iglesia no atender a las viudas. Lo que sí es cierto es que la iglesia, al igual que la sinagoga, tomó esa responsabilidad, el cuidado de las viudas. Así es que vemos que es un tema importante de cabo a rabo en la Biblia, ¿verdad?, el cuidado de las viudas. Y yo creía que era un tema menor, ¿no? Lejos de pensar así, no es un tema menor para la vida de la iglesia para el seguimiento de Cristo para nuestro discipulado para el tuyo y el mío pero ¿cómo conectamos esto ahora con nuestra forma de entender? nuestra vida cristiana nuestro seguimiento de Jesús las viudas se proponen entonces en todos estos textos como arquetipo marginal de la sociedad y la pregunta que nos tenemos que hacer ¿por qué esta la actualización para nosotros, para ti y para mí? quiénes son los marginales de nuestro tiempo y de nuestro entorno qué responsabilidad tengo yo con ellos no es retórica no no es abierta sólo es reflexiva ponía únicamente no es retórica ¿Qué responsabilidad tengo yo para los marginales de nuestro tiempo? Según hemos visto en el texto bíblico, hace poco, esta misma semana, y por, por eso lo he puesto en la presentación, salía un informe en el telediario sobre la soledad en los jóvenes, financiado por la Fundación La 11 La soledad está en la base de Y yo no soy ningún especialista ni ninguno de expertos. Otros me podrían corregir en, esta, en este tema. Pero la soledad está en la base de todos los desequilibrios psicológicos. Esa es mi opinión, hermano y hermana. La soledad. Y en el mundo de la información, y en el mundo de la comunicación, y en el mundo de la globalización, nuestros jóvenes están solos. Eso dice este informe. ¿Cómo lo podemos entender? Salía una especialista y decía, pero tiene muy fácil arreglo. Tiene muy fácil arreglo este mal. Es la relación. Es ese abrazo. Es ese gesto que todo humano, que todo hombre y mujer necesita. Y que está a nuestro alcance, hermano y hermana, de dar y dar de una manera, como hemos dicho, gratuita. Pero no solo son nuestros jóvenes los que están solos, son nuestros niños, son nuestros mayores. Es que, como decía nuestra hermana Teresa de Calcuta, es que no hay mayor pobreza en nuestra sociedad que la soledad. No hay mayor pobreza que la soledad. Y tenía razón la santa mujer tenía razón, es la soledad. Por tanto, la viuda se nos presenta como ese arquetipo para todos los marginales, los desfavorecidos de nuestra sociedad. ¿Y qué, qué significa esto en nuestro discipulado? Sabéis que el tema que te estamos tratando es este. ¿Eh? ¿No se ve muy bien ahí o es que no lo veo yo muy bien? Ah, bien este término yo también quiero decir algo es la primera vez que trato este tema con vosotros otros han pasado por aquí verdad que han tratado el tema del discipulado que significa que es discípulo discípulo matetes hace referencia a la persona que se pone bajo la dirección de un maestro para aprender en sentido general ¿Eh? dice en sentido general es un aprendiz como han dicho otros aquí es uno que aprende, ¿verdad?, el discípulo. Es uno que aprende, un estudiante. De modo que tendríamos que decir que ese proceso de discipulado, el tuyo y el mío, es continuo. Y quería reflejarlo con este gráfico, porque es un gráfico muy ilustrativo y que quiero que se te quede a ti y a mí. Me gusta representar este tipo de cosas con gráficos. Porque a veces hablamos, eh, la semana pasada nos... Trajo nuestro hermano David, ¿verdad? Aquel llamamiento de Leví, situado en el tribuno, Jesús le vio y le dijo, sígueme. Y Mateo se levantó y le siguió. Y a eso le llamamos el llamamiento. Pero ahí no ha empezado todavía el discipulado. Pero todos, tú y yo, tuvimos una vez un llamamiento. Un llamamiento en nuestro corazón es interno. Unos respondemos y otros no. Unos respondemos más pronto y otros un poquito más tarde, pero todos tenemos ese llamamiento en nuestro interior. Pero eso da lugar a lo siguiente, al siguiente el siguiente punto del proceso es el de la decisión. Decidimos seguir a Jesús. Le vi, decidió seguir a Jesús. Pero fíjate, aun sabiendo lo que cuesta seguir a Jesús, y otras veces hemos tratado este tema, de lo que cuesta el seguimiento de Jesús, tomar la cruz y seguirle, dejarlo todo, renunciar a todo, venderlo todo por esa perla que hemos encontrado, por ese tesoro que hemos encontrado. Aun así, no hemos llegado a la siguiente etapa que es la del discipulado, porque ahí está nuestra decisión, pero tan solo eso, nuestra decisión de seguir a Jesús. Luego, cuando decidimos aprender de su vida, de Él y de su misión, y la hacemos nuestra, es cuando entonces somos discípulos. No solo porque Jesús nos llama, Dios nos llama, no solamente porque decidimos seguirle, sino porque decidimos ser como Él, aprendemos de Él, de su forma de ser, aprended de mí, que soy manso y humilde. Cuando decidimos aprender de Él y hacer nuestra sumisión, entonces somos sus discípulos. ¿Y cuál es la misión que Él tiene para ti y para mí? Id, id y haced discípulos. Ahí cerramos el círculo otra vez y volvemos a empezar. Llama, nos llama Decidimos, nos hacemos discípulos, hacemos discípulos y cerramos el círculo. ¿Y eso es fácil? No. ¿Hay inconvenientes? Muchos. ¿Nosotros podemos seguir a un maestro como los apóstoles siguieron a un maestro? ¿Nosotros podemos oír la voz del maestro como los apóstoles oyeron la voz del maestro? Sí, en la Biblia, y con otros maestros, con otros hombres, pero esos otros hombres a veces son hombres y mujeres, los cuales tienen su visión particular de ese seguimiento. Hay dificultades en este, en este proceso continuo de discipulado. Pero tenemos esta promesa, mis ovejas oyen mi voz, mis ovejas oyen mi voz, decía Jesús, y yo las conozco, y ellas me siguen, y no, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Amén? ¿Y cuál es la misión? de Jesús. ¿Cómo la podemos definir? El Espíritu del Señor dijo Jesús está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sonar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Habéis visto cómo hemos resaltado esas, esos, esas palabras, ¿verdad? Le detenían para que no se fueran Se fuera de ellos, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Delante de Judas dijo, perdón, delante de, de Pilatos, después delante de Pilatos dijo, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. ¿Ves ahí una clara misión en esos textos de Jesús? ¿Ves ahí, hermana y hermano, quien resalta Jesús tiene una misión y los más vulnerables están en el centro de ella. Los pobres, los quebrantados, los cautivos, los ciegos, los oprimidos. Y tú y yo, y nosotros, ¿Cuál es nuestra misión? Sí, decía Pablo también en otro texto maravilloso del Gálatas. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. La viuda como arquetipo marginal de los más vulnerables se nos propone como el filtro y medida de nuestra misión y de nuestra espiritualidad. Dice el...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 En nosotros muchas veces no está, y a veces lo decimos, no está el hacer un milagro. Pero sí está, hermano y hermana. Cuando distes ese abrazo al que estaba a tu lado, ese gesto de amor que hay toco, ese gesto de amor por esa persona que está sufriendo, ese sí es un milagro que tú y yo podemos hacer con esas personas vulnerables. ¿Verdad?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 mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Amén. ¿Veis esa, esa, esa imagen, ese dibujito, esa caricatura de unos y otros? ¿Cómo podemos llevar nuestro discipulado, nuestro seguimiento de Cristo adelante? Una persona a la que sigo, a la que quiero, a la que admiro, pero no soy su discípulo, dice esto, que las claves del discipulado son tres y se expresan en estas tres palabras, el camino, el servicio y la gratuidad. Cuando entras en internet y pones claves del discípulo, a veces te ponen 10 claves, 15 claves, ocho claves. No, para mí estas tres resumen esas claves del discípulo. La primera, el camino, el camino, Porque Jesús nos envía con un mensaje, el mensaje de la salvación. Si un discípulo no sale y se queda quieto, no da lo que recibió. El servicio. Porque si un discípulo no camina para servir, no sirve para caminar. El servicio a Jesús en el enfermo, en el encarcelado, en el hambriento, en el desnudo... Eso que Jesús nos ha dicho que debemos hacer, porque Él está allí, en el servicio a Cristo, en los demás. La gratuidad, porque el camino del servicio es gratuito, porque hemos recibido la salvación gratuitamente, pura gracia. Nadie ha comprado la salvación, ninguno de nosotros se la merece, es pura gracia del Padre en Jesucristo. Termino ya y concluyo después de esta presentación. ¿Y qué podemos aprender de todo esto, hermano y hermana? Bueno, Jesús nos llama a seguirle, pero no sin una misión. No sin una misión. No pienses que sigues a Cristo viniendo a la iglesia, orando, leyendo la Biblia. No, no sigues a Cristo de esa manera. Si creías que seguías a Cristo de esa manera, estás, hermano, hermana, equivocado. Es la misión, es la misión de Cristo la que nos, nos hace ser auténticos discípulos. Me lo digo a mí el primero, así es que señalo me señalo a mí. No es venir a la iglesia, ni a las reuniones de oración, ni leer tu Biblia todos los días, lo que te hace ser seguidor de Cristo, o mejor dicho, discípulo de Cristo. No, ser discípulo de Cristo es si te identificas y te pones manos a la obra en la misión. En la misión que Jesús nos encomienda como sus discípulos, los más vulnerables, los más débiles, deben de tener preferencia. Ese es el Jesús que vemos en la Palabra. No podemos decir otra cosa que la que leemos y que la que vemos. Cada creyente, cada discípulo, cada iglesia debe examinar, debemos examinar nuestro camino, nuestro servicio y nuestra entrega a los demás para que todo esté en coherencia con la vida y la misión de Jesús. Os dejo con este texto. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Dice otro texto que me gusta más. Todos los que estáis Agobiados y angustiados. Es más actual esa traducción. Es una, un letrero que tenemos allí en Cajorro, ¿verdad? Agobiados y angustiados. Y yo os haré de descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendéis de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Terminamos con una oración. Padre nuestro, reconocemos nuestra falta de compromiso con la misión que nos has encomendado. Queremos servirte y complacerte por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Disponemos nuestros corazones para que tú los utilices. Danos la sensibilidad y el amor para dar esperanza y consuelo a los más vulnerables de nuestra sociedad y a este mundo que aún no te conoce. Forma en nosotros el carácter de tu Hijo Jesús. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Que el Señor os bendiga. Muchas gracias por vuestra atención. Si queréis esta presentación, me podéis escribir, me podéis llamar. Muchas gracias. Me gustaría que termináramos con esa canción, para no terminar con estas palabras nada más. Esa última canción que habéis hecho, ¿cuán, din... ¿cuán grande es él? Muchas gracias.